Estamos en comunicación con Laura a i n a y a prima de Atahualpa. Buen día, Laura, Josué y Damián, te saludan en esta mañana. Hola, buen día, Josué, buen día, Damián, buen día para toda la audiencia que está escuchando. Buen día.、Eh, más que nada, para arrancar, ¿cómo, cómo es, está la situación hoy en día? Bueno, la situación es que nosotros, dentro del Poder Judicial, hemos. perdido Toda posibilidad de saber la verdad y de entonces poder encontrar justicia. El Poder Judicial de Río Negro, en manos de Carlos Reusi, de Daniela Zagari, de Ricardo Falca y de quien era entonces Procuradora General, Liliana Piccinini, eh, no eh, han podido, no han querido o han evitado, no sabemos,、eh, encontrar digamos, y resguardar.、Eh, Pruebas,、eh, acciones que eran necesarias hacer para encontrar a los asesinos de Atahualpa. Por lo tanto, después de 14 años, la causa ha sido archivada, la causa ha sido archivada el año pasado, porque la, después de dos juicios, además, que tuvo la causa,、eh, no se encontraron pruebas. Y las pruebas que se volvieron a peritar, que eran pruebas importantes, sustanciales, que tuvo Daniela Zagari y, y Carlos Reus y tuvieron en los primeros seis meses de, de la causa,、eh, fueron a,、eh, durante dos años guardadas. Esa campera que tiene la única posibilidad、eh, de prueba、eh, en contra de la causa, esa campera que fue encontrada en una de las. De, en la casa de una de, de las personas que fueron acusadas y que estuvieron presas también por esta causa durante dos años,、eh, esa campera、eh, que fue vuelta a peritar, obviamente ya después de más de diez años no tenía posibilidad de <coughs> responder a las preguntas、eh, que eran necesarias r e s para o n d e r p encontrar a sus vecinos. O sea,、eh, la familia, los amigos de, de Atahualpa, sabemos que dentro del Poder Judicial. No se hizo o se hizo todo mal para poder encubrir, o、eh, finalmente por cualquiera de las dos razones, ¿no? con intención o sin intención,、eh, hemos quedado sin poder、eh, dar con los asesinos. Quiere decir que los asesinos están sueltos, que quienes mataron a Tahualpa esa noche,、eh, quienes lo sacaron del boliche, quienes luego se callaron,、eh, todavía hoy abrazan a su familia, sonríen, viven. Eh, cosa que en esta familia、eh, nos está faltando esa posibilidad hoy, de, a 14 años, de abrazar este día, por ejemplo, a Julieta, que entregó su vida peleando por encontrar a los asesinos de su hijo y、eh, murió cuando tenía apenas 50 años.、Eh, eso es lo que hoy tenemos en nuestras manos gracias a este Poder Judicial. Sí, también la situación en que no solamente deja, deja a, a toda la familia sin los asesinos, sino que también、eh, el encubrimiento y el no hacerse cargo de haber,、eh, de, primero que nada, que no se encuentren las pruebas y que hayan. Ensuciado también mucho, pero, pero mucho, tanto como las evidencias como incluso la, la, la cancha. Bueno,、eh, nosotros también, en、eh, Julieta, yo creo que esa fue en、eh, gran parte, digamos, el motivo de su enfermedad.、Eh, iniciamos una. Primero pedimos la, la constitución de una comisión investigadora dentro de la legislatura de Río Negro. que...、Uh -huh. Arrojó como resultados, digamos, todo esto de la prueba que, que, que Daniela Sagarino investigó,、eh, y, por ejemplo, todo el, el, digamos, el pisoteo que hizo la policía en, en las primeras horas que no resguardó el lugar donde encontró a Tahualpa,、eh, lo, lo, al cuerpo lo, lo dio v u e l t a lo tocó, le sacó fotos, se mandaron esas fotos entre los policías,、eh, todo eso quedó. c o o m p r b a Daniela o d s a g a r i lo sabía, además. Yo recuerdo que ella, en, en una entrevista que le hizo a la Comisión Investigadora en la legislatura, le preguntaron sobre estas cosas y ella dijo: Bueno, es un intento, de un exceso de colaboración este, de la policía. Y yo me sorprendía porque me daba cuenta entonces que la policía, que es la mano que. Sale a la calle a recolectar las pruebas para el Poder Judicial, para la fiscalía, ¿no? Cuando hablamos de las independencias de los poderes, justamente la policía que responde al Ejecutivo, realmente no hay independencia de poderes. ¿Y cómo se cuidan entre ellos? Porque Daniela s á g a r i debería haber iniciado un sumario con e s t a p o l i c í a por lo menos para demostrar que ella quería resguardar la causa, ¿no? O, por lo menos, también para demostrarle al cuerpo policial que las cosas así no se hacen. Suponiendo que los policías lo hicieron porque tenían un exceso de colaboración, ¿no? Como ella lo planteaba. Hay, hay siempre, como desde el Poder Judicial, desde los discursos de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, un resguardo hacia adentro. Julieta decía: la casta judicial que se cuida a sí misma, que se protege a sí misma, que se define los sueldos. Que goza de privilegios, o sea, esa es la casta judicial a la que nunca le matan los pibes, que nunca pasa hambre, que nunca cobra mal sus sueldos, digamos. Esa es la casta judicial que nosotros intentamos llevar a juicio y que gracias a los legisladores que, componen el consejo, que componían el Consejo de la Magistratura en ese momento,、eh, a, los, a los jueces que la integraban, a los abogados que integraban el Consejo de la Magistratura, Solamente le dieron 40 días de sanción a Daniela Zagari. Ni siquiera fueron capaces de llevar a juicio a Carlos Reusi y a Ricardo Falca, absolutamente responsables de no hacer nada por encontrar la verdad. Que Es la única tarea que tienen los jueces dentro del Poder Judicial por la que cobran sueldos que vos, ni yo, ni toda esta gente que nos está escuchando seguramente va a cobrar nunca en su vida. Y que cuando hace malas l cosas tampoco es sancionada como corresponde, porque nosotros pedíamos una destitución. Porque si no pueden ser jueces, si no pueden ser fiscales, que se pongan un kiosco, pero no ejerzan más el poder sobre nuestras vidas, que es lo que hacen todos los días desde el Poder Judicial. Claro, el desgaste diario que hacen a las familias que, que, que no pueden encontrar justicia, y、eh, me viene a la mente. Eh, eh, También el caso de Daniel Solano, eh, eh, siempre hubo un acompañamiento、eh, entre Julieta y g a l b e、eh, r t o y el constante atropello que hacen hacia, hacia las familias que intentan encontrar eh, eh, por lo menos un, un, un descanso para sus seres queridos. Hoy a las 11 es la concentración frente al Palacio Judicial.、Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a desarrollar hoy la movida? Bueno, a pesar de que ya la posibilidad de verdad y justicia está dentro de l Por Judicial está、eh, acabada por ellos mismos,、eh, digamos, archivada,、eh, nosotros entendemos que lo que es importante es no, o sea, no apagar、Exacto. la posibilidad de. La esperanza de construir un poder judicial que sea más justo.、Eh, porque esa es la lucha que nos queda, esa es la lucha de siempre, esa es la lucha que, muchos,、eh, que pocas veces es mencionada,、eh, esa es la lucha que tiene todavía pendiente la democracia, ¿no? De poder encontrar un poder judicial que realmente funcione para, para los derechos. Son momentos、eh, del mundo, de. de En los que hemos visto cómo el Poder Judicial, frente a, a cuestiones más terribles, hemos pasado una pandemia y hemos visto cómo el Poder Judicial ha tomado decisiones que son contrarias a la vida. Y eso es posible porque goza de impunidad, porque todavía hoy mucha gente、eh, de la población desconoce para qué. s Elige e un juez, cuáles son sus funciones, cómo se elige, para qué está el Consejo de la Magistratura, quiénes componen ese Consejo de la Magistratura, que son quienes definen las sanciones y las aprobaciones para los jueces y fiscales. Digamos, todo ese entramado del poder judicial que hay que poner en evidencia, porque esa es la discusión que todavía nos falta sostener como sociedad, muy fuertemente, más allá de estos casos, más allá de estos casos que, como vos decís, de Daniel Solano, de Santiago Maldonado, De Rafael, de Otoño, de Atahualpa, de todos estos nombres que, mira, no casualmente son jóvenes y son jóvenes muchas veces pobres.、Eh, para que no haya más esto, nosotros necesitamos construir por lo menos una, una discusión y después una lucha fuerte para que el Poder Judicial sea transformado. A los jueces y fiscales les molesta mucho que hablemos de la democratización. De la justicia, porque ellos creen que los expulsamos de dictadores, ¿no? Y yo、eh, siempre ha, hablaba con fiscales y les decía, pero no es, se trata de eso, se trata de que podamos nosotros, como comunidad, como pueblo destino que ustedes tienen, entrar a esta discusión y poder definir desde、mm -hmm. nuestras experiencias, que somos nosotros los que、eh, vivimos las vulneraciones de los derechos, definir. ¿Cuál es el poder judicial que necesitamos? Que necesitamos que atienda a las mujeres que son violentadas, que atienda a los pibes que son asesinados, que atienda a los trabajadores que tienen vulnerados sus derechos. Ese es el poder judicial que necesitamos. ¿Qué? Es un poder judicial que cuide la salud, que cuide la educación. Ese es el poder judicial que necesitamos. Porque la constitución nuestra habla de esos derechos. Entonces, la jornada de hoy. Es para reivindicar esas luchas que debemos seguir sosteniendo y para decirnos también que si no somos la comunidad organizada, la que asume responsablemente este camino, no lo van a hacer ellos. Ellos que cobran los sueldos no lo van a hacer. Lo tenemos que hacer nosotros, porque algo que nos enseñaron Gualberto Solano, Julieta v i n a y a es que si ellos querían un Poder Judicial, si querían el respeto a esa institución, Si、sí, las familias quieren que las instituciones funcionen, si、sí, las familias son las únicas que dignifican a las instituciones a través de sus luchas, si、sí, las familias son, entonces somos nosotros, la comunidad urbanizada, el pueblo que lucha, el único que va a poder poner en agenda la necesidad de que el Poder Judicial sea transformado, de que esos jueces y fiscales sean humanos, dejen de ser esos robots que des se desentienden. De la vida y se desentienden de la sangre de nuestros pibes, que dejen sus lugares y que ocupen los lugares de jueces y fiscales las personas que tengan un corazón abierto al pueblo pobre, porque si no, este mundo va a ser cada vez más injusto, porque no dependerá solamente de quienes gobiernan, sino que también va a depender y depende de quienes e j e r z a n el poder judicial. Y eso para nosotros es sustancial y por eso, a pesar de no tener ya. Posibilidades de encontrar verdad y justicia, nosotros queremos seguir sosteniendo esta bandera en esta jornada de memoria por un poder judicial que sea para el pueblo. Laura, muchas gracias.、Eh, y eso, desde acá, desde el, el, nuestro espacio comunitario, le acompañamos, bancamos y nos vamos a encontrar hoy a las 11 en frente al Palacio Judicial. Por, un, por reclamar memoria, justicia y por pedir por un poder judicial para el pueblo. Bueno, muchas gracias a Radio Encuentro, a todas, todos a s t los trabajadores, las trabajadoras que siempre desde el primer día nos han acompañado. Me emociona mucho estar en comunicación con esta radio porque los 15 de junio, cuando hacía frío, cuando hace frío, estaban ahí con nosotros caminando al lado y eso siempre fue muy importante para nuestra familia, para Julieta y para esta lucha que aún se sostiene. Gracias. Muchas gracias, Laura. Hasta luego. Hasta luego. Es que Charlamos con Laura Vinaya, prima de Atahualpa.、Eh, los asesinos están sueltos. Los responsables de, de esta impunidad gozan de privilegio. s Carlos Reusi, Daniela Zagari, Ricardo Falca, Liliana Piccinini. Todos intervinieron en la causa. Ninguno hizo su tarea. La causa ha sido archivada porque perdieron las posibilidades, la posibilidad de pruebas. 15 de junio, de 11 de la mañana, en frente del Poder Judicial, por una jornada por la memoria, en favor de un Poder Judicial que sea para el pueblo. A Tahualpa presente, Julieta vive.